Vamos al pasado las horas de la vida, para sentir la dicha que deja el recordar, que viene de lo andado, la terquedad de andar.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 En realidad, ¿qué fue la radio de ayer? Pudiera sintetizarse en tan solo dos palabras, sueños y romanticismo. peregrata, siempre bella. Así es música sin final. Y ahora en música sin final, alegrías musicales, memorias del cine, la radio y la televisión. break up you out in your head that's a bollywood hacker too radio 13 De las 13 grandes de radio 13 nuestro sonido es imagen la anatomía de un lp un sonido internacional música sin final lo que bien suena permanece grata, siempre bella, así es, Música Sin Final. sin final programa y transmite para usted desde México capital Música sin final, nos encanta silbar melodías. Esto fue Alegrías musicales Memorias del cine La radio Y la televisión Take up you hold and your hand That's a movie wood hacker too Eh de colori milioni grata siempre bella Así es, Música sin final. El inevitable paso del tiempo nos indica que por hoy llegamos al final de nuestra audición. Termina así el maravilloso recorrido de recuerdos vivencias y esperanzas que nos ofrece la música sin final si usted no dispone otra cosa, recuerdo que tenemos una cita aquí a la misma hora y en el mismo lugar hasta entonces senza fine, tu sei un attimo senza fine non hai hieri non hai domani